Se publicó hoy en el boletín oficial la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que avanza en las adjudicaciones directas de emisoras de muy baja potencia, así dice esta resolución, en lugares de alta vulnerabilidad social y de escasa densidad demográfica, además de donde haya disponibilidad del espectro. ¿Está en línea Néstor Buso? Es presidente de Farco, presidente también del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. ¿Qué tal? Sí. Bueno, Néstor, ¿qué, ¿qué significa este avance bueno en la, en la aplicación de la ley de medios? Y en particular, eh, ¿qué es esto de las adjudicaciones directas de emisoras de baja potencia? Sí, eh, bueno, es una muy buena noticia y es avanzar en la aplicación de la ley. En casos especiales, eh, porque todas las licencias se otorgan a través de concursos, salvo, con la excepción de eh, los lugares en donde hay disponibilidad de espectro y eh, poblaciones eh, con eh, vul, alta alta vulnerabilidad, dice la ley, o baja densidad poblacional. ¿eh? O sea, eh, pequeños pueblos, eh, barrios eh, aislados, eh, parajes, en esas localidades se va a otorgar en forma directa, eh, es decir, cumpliendo una tramitación bastante sencilla es necesario eh, llenar algunos formularios y hacer las presentaciones eh, y se adjudicará eh, en forma directa mmm, con, con costos eh, realmente muy reducidos y facilitando mucho el trámite para eh, legalizar radios eh, en zonas eh, donde donde hay disponibilidad de frecuencias para adjudicar. Así que eh, es una muy buena noticia y esto va a beneficiar a un buen número de radios de Farco que están en esta situación y que por lo tanto podrán obtener su licencia para funcionar normalmente. Uh -huh. Néstor, eh, si yo no me equivoco, no sé si la, la propia ley o la reglamentación donde habla eh, de este punto habla de que estas radios tienen que cumplir digamos con una programación de carácter social. Sí, tienen que atender eh, las necesidades de la, de la población, de sus audiencias. ¿eh? Eh, esto es una de las condiciones que establece la ley y la reglamentación y que se va a evaluar, o sea, no es que se pueden eh, poner repetidoras o eh, programaciones que vengan de otro lugar. Tienen que cumplir con lo establecido en la ley y atender las necesidades de las poblaciones locales bien esto bueno por último te, te consulto sobre mm, la, la expectativa de farco y también de bueno de la coalición como referente que sos de la coalición por una radiofusión democrática sobre las eh, declaraciones de el ministro de la corte de zafaroni que dijo que ya eh, en breve digamos los los los eh, los ministros de la Corte y los jueces están analizando resolver sobre el artículo 161 que eh, digamos que le autoriza a Clarín estar fuera de la ley. ¿Qué expectativas hay sobre esto? Bueno, este las declaraciones a Faroni indican que ya la Corte está trabajando sobre el tema. Eh, espero que en poco en pocos tiempo se resuelva porque lo que se está en discusión es si un año es un plazo suficiente para que los grupos concentrados se adecuen a la ley este, y, y esto ya lleva 3 años de, de discusión, así que este, bueno, mmm, tenemos toda la expectativa de que mmm, esto se resuelva rápidamente, pero mientras tanto también que se avance en la adjudicación de licencias en forma directa o por concurso eh, y se normalice la situación de las radios de frecuencia modulada, tal cual la ley lo indica, y para lo cual no hay ningún impedimento legal en este momento. Bueno, Néstor Buso, presidente de Farco, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, gracias por esta comunicación. Al contrario, un gusto y bueno, alegre por esta noticia que podemos dar. Un Buen abrazo. Día. Buen día, Néstor, un abrazo.